Evangelista Nelson Ortiz y su ministerio, Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado, presentan el programa Dios es tu fortaleza. Padre Santo, Padre bueno, Dios mío, te damos gracias, te damos honra, Dios mío, por otra noche más en este programa, Dios amado. Sabemos que vas a hacer cosas grandes, sabemos que estás hablando desde el principio del programa, Dios amado. Padre, te pido por las personas que están conectadas, Dios mío, te pido que tú seas tú, Dios amado, sanando las heridas, comenzando, Dios mío, a glorificarte de manera especial, Dios mío. Sabemos que vas a romper cadenas, sabemos que vas a levantar en esta hora, Dios mío. Sabemos que vas a sanar a los enfermos en esta noche, Dios mío. Gracias te damos, Dios bendito dice a esos hermanos que están conectados ahí, esos guerreros, Dios mío, que nunca falla, que siempre están ahí apoyando. Tu ministerio, Dios mío, Padre, que sabemos, Dios amado, que esto no es de nosotros, sino que esto es tuyo, Dios mío, todo es tuyo, Dios amado, porque tú eres la gloria, tú eres el jefe de nuestra vida, Dios amado. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios bendiga, gloria al Señor esa audiencia. Gloria Señor de manera especial este es tu amigo amado, hermano, gloria al Señor, evangelista Nelson Corti. Un saludo a cada hermano, gloria al Señor, que está conectado ahí. Gloria Señor. Dios bendiga esos guerreros de manera especial. Dios bendiga a cada evangelista, pastores, gloria al Señor, gente linda que siempre están conectados los lunes. ¡Gloria al Señor! En el programa, Dios, tu fortaleza. ¡Gloria al Señor! Saludamos especialmente también, ¡Gloria al Señor! Rápidamente, a nuestro hermano Denny, que está enlazado. ¡Gloria al Señor! Con, como llama de fuego a tu vida. ¡Jaleluya! Punto ORG, que están con, con, con el hermano Canaima aquí. ¡Gloria al Señor! ¡Jaleluya! Y su ama de esposa, Loren. Un saludo a Loren, que está ahí con nosotros. ¡Alábalos si te atreven esta noche! ¡Dios bendiga a Canaima, a Denny! ¡Gloria al Señor! Allá a la familia de un solo cuerpo, que siempre está con nosotros ahí unidos. ¡Gloria al Señor! Y a Melisí gloria, al Señor, de manera especial. Así que amado, gloria a Sevilla. Estamos contentos, gloria, al Señor, porque sabemos que Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Gloria al Señor también, quiero saludar a mi esposa, Gloria al Señor, le excusamos a mi esposa que no pudo venir hoy, Gloria al Señor, pero está allí, Gloria al Señor conectada, Gloria al Señor, saludo allá mi amada esposa, Gloria al Señor, que ahí está siempre, Gloria al Señor, mano a mano con nosotros, Gloria al Señor, así que amado, Gloria al Señor, levanta tus manos y adora a Dios, porque Dios va a hacer cosa grande en esta noche, Gloria al Señor, si tú lo crees, Gloria al Señor, comienza a ahí en el chat, Gloria al Señor, queremos orar por ti, gente, antes de comenzar el programa, ya gente, Gloria Gloria al Señor nos ha escrito ahí en el Facebook. Gloria al Señor. Tenemos a Gloria. Gloria al Señor que, que dice, quiero oración por mi hija y familia. Vamos a estar orando ahí. Gloria al Señor de manera especial gloria al Señor, porque sabemos que Dios se va a glorificar en la familia, gloria al Señor sabemos que Dios va a comenzar a, a sanar a levantar matrimonio eh, ma, eh, levantar matrimonio ahí, gloria al Señor porque el enemigo se ha levantado Loren. gloria al Señor, pero más es el poder de Cristo, gloria al Señor porque cuando comenzamos, aleluya a poner a Cristo en el medio, comenzamos a creer en Dios, Dios va a hacer cosas grandes así que, amados, si tú lo crees conmigo gloria al Señor, escribe tu mensaje ahí en el chat, queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique, que gran manera así que amado gloria al señor venimos con un tema poderoso gloria al señor aleluya estaba ahorita hablando con con loren gloria al señor se... loren ayúdame ahí gloria al señor porque es que quiero gloria al señor un mensaje poderoso gloria al señor y canal mata y gloria al señor sonriéndose siempre alábalo lo al señor así que de verdad un tema que, que siempre cada vez que yo voy de camino le hablo con dios y le digo señor tú eres el que vas a hacer pero yo quiero que tú me des un tema para el pueblo Porque Dios mío, el pueblo necesita, gloria al Señor, sanidad, necesita, aleluya, fuerza nueva. Pero cuando venía para acá, lo oré en gloria al Señor, Dios me dijo, sin fe yo no me puedo glorificar, alábalo gloria al Señor, o sea que si la fe tuya gloria al Señor, es poca, Dios no se puede glorificar, tienes que tener una fe alta, tienes que tener una fe violenta, tienes que tener una fe gloria al Señor, creyendo a Dios, para que vea como Dios va a glorificarse en tu familia, en tu finanza, Dios se va a glorificar en tu casa, Dios se va a glorificar en tu ministerio, alábalo ¿sabes qué? gloria al Señor, no te desanimes yo no sé por qué yo digo que no te desanimes, aleluya tú tienes que agradarle a Dios, tú tienes que gloria al Señor, aleluya, levantar tu mano, porque si Dios, gloria al Señor, te prometió que te va a abrir puertas, yo no sé a quién Dios le está hablando, alma mía, adora a Dios, y si Dios te prometió que te va a abrir puertas, alábalo, tienes que creerlo, porque sabes que el que te llamó no fue el hombre, te llamó Cristo de Nazaret, alábalo si te atreves esta noche, gloria al Señor, así que amado estamos contentos, se siente presencia, gloria Señor, es que me gusta encenderle el fuego, gloria al Señor, porque cuando tú comienzas a encenderle el fuego. Cuando tú comienzas a creer a Dios, Dios se activa, amado. Dios comienza, aleluya, a, a mandar callar a los ángeles. ¿Por qué? Porque hay un adorador. Hay una persona, gloria al Señor, que está adorando. Y tú sabes lo que significa una adoración. Es algo grande, amado. Gloria al Señor. Así que aquí, gloria al Señor, tenemos a Javier Reyes. Dios te bendiga mucho. Oración, petición especial. Amén. Vamos a estar orando por eso, amado. Gloria al Señor, aleluya, Dios va a hacer cosas grandes, créelo Javier, porque cosas grandes Dios tiene para ti. Así que amado, yo le voy a pedir a Loren que que, que, que ore por, por este por, por esta palabra poderosa. Gloria al Señor. Sí, señor Dios de misericordia. Estamos delante de tu presencia, mi Dios amado. Continuamos delante de tu presencia, señor. Sí, señor. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tu presencia está en este lugar, Dios. Y ya desde el principio tú, estás, tú has estado hablando, Señor. En esta hora, Padre, yo te presento, mi Dios amado, Señora, mi hermano Nelson, mi Dios, y la palabra que tú has traído, mi Dios amado, para cada uno de nosotros, Padre. Reprendemos todo ataque al enemigo, reprendemos, mi Dios amado, toda sí, incredulidad, señor. reprendemos, mi Dios amado, todo, todo desánimo, toda depresión, toda depresión todo se va en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, y que tu palabra impacte, que tu palabra llegue, que tu palabra haga, mi Dios amado, Señor, el efecto a la cual ha sido enviada, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, amén, gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya, aquí se siente presencia, amado, levanta tus manos ahí, gloria al Señor, aquí hay un poder sobrenatural en este estudio, amado, ¿sabes por qué? Porque cuando comenzamos, gloria al Señor, a, a declarar cosas grandes en nuestras vidas, algo tiene que suceder en nuestras vidas, amado, gloria Gloria al Señor, nos puedes también, una un, un inquietud, Gloria al Señor, o algo que tú tengas, Gloria al Señor, o, o, o un testimonio, Gloria al Señor, vamos a hacer algo diferente en esta noche, nos puede llamar al 444-9981, sin miedo hay, Gloria al Señor, vamos a escucharte, ¿sabes por qué?, porque aquí el que hace la obra, el que levanta, el que sana, se llama Cristo, no es el evangelista Nelson, no es el pastor tal tal, no, no, no, no, amado, Gloria al Señor, el que levanta se llama Cristo, Jesucristo. También, gloria al Señor, quiero darle un saludo a mi amada iglesia, gloria al Señor, esperando tu señal donde pastorea Mariluz Burgo y Carlos Mercado, gloria al Señor, estamos allí al eh, frente al presidioso Blanco, gloria al Señor, que amamos un montón de pastores, que nos enseñan pastores, gloria al Señor, que nos ama, gloria al Señor, y de verdad un saludo a mi pastor y a mi iglesia allí, a esos jóvenes de guerra que nos está escuchando aquí, gloria al Señor, de nueve Adiós, gloria al Señor, de verdad, gloria al Señor, dice la palabra, gloria al Señor, someteo a nuestros pastores, gloria al Señor, y que, y de verdad a mí me gusta someterme a mis pastores, y de verdad amo a muchos mis pastores, así que saludo de manera especial allá a mi pastora Mariluz Burgo y Carlos Mercado. Bueno, seguimos, esto está bueno, amado, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, siga ahí, enviando, gloria al Señor... Eh, Tu petición, queremos orar por ti, queremos, gloria al Señor, que Dios se glorifique en medio de las peticiones, amado porque sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. Óigame, quiero predicar bajo el tema, sin fe Dios no puede glorificarse. sabe qué? Si tú no tienes fe, si tú no tienes, gloria al Señor, esa fe alta, Dios no va a poder hacer el trabajo que quiere, gloria al Señor, hacer Él en tu vida, gloria al Señor. ¿Sabes por qué? Porque la fe es algo muy importante la fe es algo de creer, gloria al Señor alma mía, adora a Dios, dice la palabra gloria al Señor, es pues la fe, la sentencia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea que yo te quiero decir en esta noche, que aunque tú no veas nada en tu vida aunque los ojos carnales gloria al Señor, no vea nada activa, gloria al Señor, los ojos espirituales, ¿sabes por qué? porque cuando tú comienzas a activar los ojos espirituales, algo va a suceder en tu vida, ¿sabes qué? no es en hombre, no es el, el Gloria del Señor el que te julga no, no, es Jesucristo que se levanta te respalda, porque va a venir un peso de gloria a tu vida, ¿sabes por qué? porque cuando comienza a activar tu fe, una fe violenta amado, Gloria del Señor, una fe que tú dices, no, yo me voy por encima alma mía, adora a Dios, de lo que yo pueda ver, que es eso, Amado Nelson? es que si tú te vas por encima de esa fe, más allá de lo que tú ves, alma mía, adora a Dios, tú vas a ver cosas grandes que Dios va a hacer contigo, alábalo si te atreven en esta noche, que es temprano, alábalo. Gloria al Señor, porque Dios quiere hacer cosas grandes. Pero si tú tienes, aleluya, poca fe, gloria al Señor. Si tú no tienes fe, Dios no se puede glorificar. Gloria al Señor. Óigame, oye, Loren, últimamente el pueblo, gloria al Señor, de Dios. La gente de Dios no quiere creer de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos, gloria al Señor, de que a lo mejor tengamos un familiar... Uh -huh que está pasando una situación difícil enfermedad, gloria al Señor y comenzamos como que a dudar Y comenzamos, gloria al Señor, a creerle más a los doctores que a Cristo. Eso, o o sea, que eh, no me malinterprete. Es que quiero decir algo. Es que lo que pasa es que nadie le está quitando, gloria al Señor, el título a doctores. Amén. ¿Por qué? Porque Dios llama a los doctores también, a, amado gloria al Señor. ¿Pero qué pasa? Pero cuando tú comienzas a creerle al doctor de los doctores, amén. alma mía, adorada, y comienza a tener tu fe en alta amén. y decir, Señor, a través de este doctor, gloria al Señor, tú te vas a glorificar. Algo grande va, va a suceder. a los y te atreven esta noche. ¿Tú crees eso, Loren? Gloria a Dios, amén, mira, eh, eh, dice, ¿verdad?, la palabra del Señor que muchos no reciben, ¿verdad?, su milagro o su sanidad por por eso mismo, Nelson, por no creer en el Señor, por no por no tener la fe activada. Mira, y me viene a la, a, a la mente, ¿verdad?, que mucha gente dicen ah, el profeta aquel no sirve el pastor aquel no sirve, Señor. Eh, el evangelista aquel parece que está, lo que me dijo estaba en la carne, vamos a ponerlo así, está chuleta como decimos nosotros acá, y, y, y no nos percatamos que no es ni el pastor, ni el evangelista, ni el manito no no somos nosotros mismos, que detenemos la obra que Dios quiere hacer y que la obra, ¿verdad? Aunque aunque lo, lo que Dios, ¿verdad? En su tiempo, pero nosotros de nosotros depende nuestra fe. Señor. Porque la palabra dice, según tu fe será hecho. Entonces, no vemos las cosas del Señor, no vemos lo que a lo, muchas veces Dios nos habla eh, porque nosotros mismos atrasamos la bendición del Señor escucha Nosotros mismos atrasamos la sanidad eh, eh, para nuestro cuerpo, nuestra alma, para aún nuestros familiares, porque vienen a orar, mi hermano, y yo he tenido, y uno ha, ha visto casos, que uno va a las casas de los hermanos a orar, y mientras uno está orando, y uno está reclamando la fe para su, fa, para su sanidad, perdóname, para el familiar, para el que sea, la gente está mirando para aquí, mirando para allá, mirando para allá. Está viendo a ver qué es lo que va a pasar y está bien, o sea, Dios oye la oración, pero ¿y tu fe qué? ¿Y la fe de qué? Muchas veces le oran Nelson a la misma persona y la misma persona por dentro está diciendo, la misma persona por dentro está diciendo, eso eso no va a pasar, eso no va a pasar, Tacho, para pa pasar eso tú sabes todo lo que tiene que hacer. Nosotros mismos somos los culpables y me incluyo porque ha pasado también a mi vida. Yo no he recibido cosas eh, en, el, en el momento que a lo mejor las tengo que recibir, porque Dios siempre cumple sus promesas, a lo mejor llega, ¿verdad? después, pero en ese momento no la recibo porque yo misma me pongo incrédula. Yo misma me pongo digo, "No, tacho, para qué para qué", y sabiendo y reconociendo que Dios es real y que todo, ¿verdad? todo lo que ha pasado y todo lo que hemos visto, pero nosotros mismos como que en ese eh, eh, eh, se cuela también, ¿verdad? el enemigo eh, eh, con nuestra humanidad. Y entonces ahí hace la bomba, porque la humanidad con con las cosas que Ay, vienen Dios. del enemigo, pues, la bomba. Entonces, mucha gente, mi hermano, muchos cristianos también no reciben su milagro por falta de incredulidad. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Eso es amén, Loren. Gloria al Señor. Y por falta de esa fe, gloria al Señor, Dios no se puede glorificar. Es amén. Y, y de verdad eso también me pasa a mí, amado. Gloria al Señor. Porque a veces, gloria al Señor, yo yo digo, Señor, ¿qué pasa? Gloria al Señor. Y comienza a, a dudar mi fe, gloria al Señor, con Dios. Pero sabe que Si tú comienza gloria al Señor, a dudar, a poner esa fe en alta y Amén. creer en Dios, gloria al Señor, Dios va a ser cosa grande, aleluya, en tu vida. Así que, amado, gloria al Señor, Señor. queremos compartir esta palabra poderosa, porque de verdad, sin fe, gloria al Señor, Dios no se puede glorificar. Amén. Así que vamos a buscar en Marcos capítulo 6, uh -huh. gloria al Señor, hasta versículo 5, gloria al Señor. Y la poderosa palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguía a sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿De dónde tiene este, estas cosas? ¿Y qué sabiduría es estar que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos... No es este campintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón. No es, no están también aquí con nosotros sus hermanas. Y se canalizaban de él. Mas Jesús decía, escucha bien, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Escucha bien. Eh. Y entra a sus parientes y en su casa y dice, mira lo que dice el versículo 5. Gloria al Señor, que me llama la atención, Lorenz. Uh -huh. Y no pudo hacer allí ningún milagro, Amén. salvó que sanó, escucha bien, y no pocos. pudo hacer allí ningún milagro, uh -huh. salvó que sanó a unos pocos enfermos, Pero, poniendo sobre ellos ah. las manos. Gloria al Señor, wow, qué poderosa palabra. No pudo hacer allí ningún milagro, wow. Wow, para que Jesús no pueda hacer un milagro algo está sucediendo en tu vida, escucha Amén. bien amado, Señor. para que Dios no pueda glorificarse en tu casa, algo está sucediendo contigo, Amén. gloria al Señor, porque Amén. si gloria al Señor, Dios puede hacerlo, Dios el Dios poderoso, Dios gloria al Señor, no se le pierde ninguna, gloria al Señor, pero qué pasa, también hay que nosotros poner nuestra parte, para que Dios entonces pueda hacer la otra parte, gloria Amén. al Señor, la semana pasada, gloria al Señor, el lunes pasado estábamos predicando, gloria al Señor, bajo el tema, quita la piedra. Si tú no quitas la piedra, Dios no puede hacer el milagro, no gloria al mismo. Señor. O sí, sea sí. que esto es como que con concuerda, gloria al Señor, como que es parecido. ¿Por qué? Porque si tú tienes fe, gloria al Señor, si tú comienzas a activar tu fe y comienzas a creer en Dios, Dios entonces se va a glorificar en tu vida, en tu casa, gloria al Señor, en tu hogar. Sí. sabe qué? A lo mejor le estás diciendo, Dios mío, no te veo, ¿dónde tú estás? ¿Pero qué estás haciendo tú? gloria al Señor para que Dios aleluya no se pueda glorificar eso es amén gloria, gloria al Señor Dios. dice la palabra gloria al Señor que cuando Jesús oye después de hacer un milagro después de hacer una sanidad después de hacer de todo un la palabra gloria al Señor después de aquella mujer llamada alma mía adora a Dios que, que, que Dios sanó aquella mujer de flujo de sangre después de eso gloria al Señor entró y ahí es que, como que las personas comenzó pero espérate uh -huh. a Dios pero este no es el hijo de María el campintero Amén. oye, pero es que la gente, gloria al Señor eso es lo que pasa en eso es que lo que, <risa> <risa> ale, o, oye, Exacto. qué manera de hablarle a Jesús a Dios, pero Dios, pero tú no eres el es Dios, Dios no eres poderoso, este. tú Amén. no eres este y no eres los otros, cuando tú comienzas a hablarle así a Jesús, gloria al Señor Jesús se va a tener que quedar callado, ¿sabes por qué? porque tú tienes tú que no hablar con respeto Sabe. a Dios, alma mía, adora a Dios y muchas personas, gloria al Señor aleluya, le están faltando el respeto a Dios, gloria al Señor, porque Dios también es una persona, una persona que siente, uh -huh. una persona que llora contigo, una persona que te quiere ayudar y a veces cuando no podemos ver la gloria del Señor, aleluya, en nuestras vidas, gloria al Señor, algo grande, comenzamos a decir, "Pero Dios, ¿dónde tú estás?" Uh -huh. Y aquella gente Loren, Loreno comenzó a, "Pero Dios, este no es el nombre." Sí, sí, estaban como que de una manera, estaban como que hasta burlando. Sí. Como que y de dónde y de dónde sale esto con estas cosas? Sí. Y de dónde es la sabiduría que es dada? Y, y, y como que estaban como que eh en otras palabras, burlándose. Como que si esto es un hombre igual que nosotros. Y muchas veces nos pasa eso. Cuando nos dicen una palabra, empezamos a, a, a interrogar y empezamos a decir, Tacho, pero como te estaba diciendo al principio, ¿cómo Dios lo va a hacer? Tacho, o sea, si, ¿cómo, cómo, ¿cómo Dios va? ¿Tú te crees que Dios va a hacer esto y esto y esto? Y no sabemos, no sabemos lo que estamos haciendo. que No sabemos lo que estamos haciendo. Porque esta gente, mira, con todo lo que habló, el Señor dijo aquí ya no va a ser ningún milagro me voy por eso <risa> fíjate de eso por eso hoy el día gloria al señor sabiendo que dios ha hecho cosas grandes gloria uh -huh. señor y porque acuérdate tú puedes pasar un problema gloria al señor pero el Amén. problema no se queda ahí tienes que pasar Amén. a otro nivel sí. gloria al señor a ver si todavía sigues creyendo a dios ¿Acaso oh ah, alma mía adora Dios? ¿Acaso oh Dios. Al Señor? Aleluya. Ale, eh, dejó oh, gloria glore Señor de ser. El, alma mía adora a Dios, el hombre. Ay, que yo siento una presencia gloria poderosa. ¿Sabes por qué, amado? Es que lo que pasa que cuando dejamos de creer en Dios, Dios no puede hacer nada. Uh -huh. no, no gloria fe. al Señor. Dios no puede glorificarse. Pero si tú comienzas, aleluya, Amén. a levantar tus manos a creerle a Dios y sí, decirle señor. a Dios, Señor, hal como tú quieras. Alma mamí adora a Dios, tú eres el que va a hacer, entonces Dios va a poder hacer las Amén. cosas. Amén. Por eso hay tanta gente que vive ahí como como como cuando donde te tiran ahí te quedas. Gloria a Dios porque hay gente que no le ha dado el espacio al Señor. Hay gente que no le que, que dice, que dice creerle a Dios, ¿verdad? Con su boca pero en su corazón, en su espíritu, no le creen al Señor y son y son gente que tú ves que están por ahí donde los tiren. Son gloria. gente son, son gente que tú ves que, que, que, que siempre tú le preguntas y es pues, ahí. Sí. Ves, ahí como de esto, pues, ahí como como como como, como supuestamente Dios como es exacto. Alábalo. Como Dios quiere, se ativoca Naím. Se ativoca Naím, <risa> gloria al Señor. Exacto. Aleluya. Mira, eso es bien cierto. Mira, cómo tú estás? Ah, como Dios quiere. Como Dios quiere. ¿Cómo que como Dios quiere? No, Dios no te quiere ver así, sí, amotetao. Sí, sí, sí. Dios te quiere ver bien. Pues mira, amén. tienes que someterte. Tienes que hacer lo que Dios quiere que haga. Mira, Creele, escribe Jonathan que sin fe es imposible agradar a Dios. Alábalo. Amén. No es sin ir a la iglesia oyendo todos los días. Es sin fe, es imposible agradar a Dios. Amén. Eso está en la Biblia. Amén. También dice que la fe de ser un don, es un fruto del espíritu, dice Escucha Jonathan. Escucha bien, amado, gloria al Señor. Así que Jonathan está directo hoy. Jonathan está y activado. Dice, dice que activa lo sobrenatural de Dios. Él está activado. También te saluda Obed Obed dice que está en sintonía, dice saludos para allá, no estamos en sintonía. Amén, Obed, gloria Amén. Señor, tremendo joven, gloria Señor, eh, compañero de nuestro trabajo allá en seguridad, Amén. allá en psiquiatría, amado, gloria Señor, está en sintonía, que bueno escuchar, eh, eh, que, que esté ahí en sintonía, Amén, Dios señor. te bendiga mucho, un guerrero, gloria Señor, Amén. que amamos mucho, que que aprendimos, gloria al Señor, a querer, de verdad, Obed, Dios te bendiga mucho y me alegro que esté en sintonía, también tenemos a Walter Pérez, a Noel Ramos, que está también por ahí, uh -huh. otro compañero más de trabajo, amado, Amén. que está en sintonía, que dice, estamos batallando para poder llevar la palabra que nos consume en un solo amor, que nos da Jesús a través de su amor. Escucha bien, uh -huh. y Cristo vive sana, limpia y transforma. Amén. Gloria Exacto. al Señor. Bendecido sea todo. Amén. Dios te bendiga, Walter. Gloria al Señor. Ese Amén. es otro guerrero que está ahí en sintonía. Amén. Dice Obe, está en sintonía y está envía saludo y pide oración por su bebé. Amén, gloria bebé. al Señor, ya Amén. que Obe, gloria al Señor, ya mismo va a ser padre, Exacto. gloria al Señor. Y de verdad sí. vamos a estar orando, gloria al Señor, por eso, para que Dios se glorifique. Bueno, la gente sigue ahí conectada, Amén. sigue enviando tu petición, porque ¿sabes qué?, Aleluya, Obed, Walter, todo lo que me están escuchando, gloria al Señor, si tú activas tu fe, gloria al Señor, escucha bien mi amigo Obed, gloria al Señor, si tú activas tu fe, porque yo sé que tienes fe, gloria al Señor, tu bebé va a comenzar, gloria al Señor, a recibir algo poderoso, amén, sí, alma señor, mía adora a Dios, vientre, o sea amén. que si yo me uno contigo, yo me uno con Loren, con Canaima, gloria al Señor, creyendo que Dios va a ser Aleluya, cosas grandes, alma mía Si un, unimos la misma fe, gloria al Señor en el mismo sentir, algo grande va a suceder en esta emisora Alábalo amén. si te atreves en esta hora ¿Sabes Dios. por qué? Porque cuando unimos, aleluya Nuestra fe, alma mía, adoro a Dios Dios se va a glorificar, así que ove oh, Créelo, Dios bendiga también a Jonathan Ponce Que siempre está activado todos los sí, lunes amén. Se, se sí, no pierde ninguna Desde las 7, alábalo, gloria al Señor Comiendo Santo. palabra gloria Señor, así que Qué bueno Amén. que de verdad la gente ahí están con constancia. Gan Ángel, colores Señor, también en el Facebook, colores Señor, si, si, si nos tiene ahí en el Facebook siganos escribiendo ahí en el chat en el emisora y también en el Facebook nos puedes escribir. Colores Señor, de verdad Amén. queremos orar por ti. Bueno, Mire Loren, como estabas diciendo. Amén. Mira, Nelson dice, estoy aquí, ¿verdad? En la computadora le dice, aunque Dios ha provisto sanidad y vida para sanidad divina para todos, sin embargo, no todos la reciben. Señor. Wow. Tú sabes lo que es que Dios tiene la, la sanidad, ha provisto sanidad para ti. No para no, para Nelson ni para Lorena, no, no, para todo aquel que cree en él. Sin embargo, nosotros mismos, como estaba diciendo, la detenemos. Entonces, yo digo, wow, o sea, el Señor... Dios el que el Dios de los cielos tiene sanidad para ti. Sí, Señor, escucha o bien. Oye, en esta noche Dios alma tiene mía, sanidad para Dios ti. Santo. Dios ha provisto sanidad sí, para señor. tu vida. Mía, Maravilloso mía, tu el dulce nombre del Señor. O sea, está ahí. Está ahí. Yo yo visualizo esto como como una canasta. Wow. Como una canasta Sama. grande, grande. Mi alma la palabra mía, del señor. a Señor, y la sanidad ahí y la sanidad está ahí y la sanidad y, y Dios diciendo, "Pero mira, si Alma solamente herida. lo que falta extiende la mano y cógela sí señor extiende la mano y Salamá. cógela porque te la ha provisto para ti mi hermano Gloria, señor. el problema la circunstancia la dificultad mira Dios tiene la solución ahí sí, lo que lo que falta es que tú te atrevas que tú te decidas a decir, no, yo le creo al Señor. Soy, escuchalo bien. Al decir, yo le creo al Señor, no importa lo que el médico me dijo. No jale, importa jale. lo que aquel me dijo, lo que el otro me dijo. No, no, yo le voy a querer al Señor porque mira, la palabra del Señor te dice en esta hora que Dios ha provisto sanidad jale, y es la no divina, me... mi hermano. Sí, señor. No es cualquier sanidad, no, es la sanidad divina. Que cuando esa sanidad llega a nuestras vidas, Nelson, no volvemos para atrás no es la pastillita que te dan que le dan eh. a Canaima que, que a lo mejor las tres horas lo pone chévere y ya ah. a, la cuatro, a la cuarta me dice, otra vez me duele la espalda <risas> Santo. Canaima cuidado no esto es señor. sanidad divina mi hermano y está ahí para ti ahí para ti, gloria a Dios. Gloria al Señor. Así que Santo, sigue Dios. escribiendo, sigue escribiendo ahí, gloria al Señor. Gente están ahí activada, gloria al Señor, escribiendo sí, ahí. Señor. Gloria al Señor, están recibiendo este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque, aleluya, cuando comenzamos a creer a Dios, algo tiene que suceder. Sí, es señor. como decía Loren, gloria al Señor, Dios está ahí. ¿Sabes qué? Qué lindo. Yo no sé cómo, yo siento presencia aquí, gloria amado, gloria sí, al señor. señor. Yo no sé cómo la gente no pueden sentir a Dios al lado, Amén. porque Dios está esperando que tú creas a Dios sí, para señor. en 11 el poner la mano poderosa y abrazarte gloria, con ay yo siento adoramos, gloria abrazarte con el poder de Cristo para decirte hijo yo estoy ahí contigo yo voy a sanarte yo voy a sanar tu familia esa enfermedad se va en el nombre de Jesús oh gloria el señor los demonios se tienen que ir alma mía al causa de la unción de Dios óigame gloria señor, y cuando tú comienzas a creer algo tiene que suceder gloria el señor así que tenemos aquí a Yopis Hey, Dios te bendiga. Saludo a Nelson. Amén. Dios te bendiga mucho, Yopi. Hacia adelante, trova. Esa familia de verdad que amamos un montón. Gloria al Señor. Amén. Una familia humilde, una familia que de verdad Gloria al alma mía adoradío. Dios, sí, Dios sí. te bendiga mucho, Yopi. Sigue hacia adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Una a Dios. familia tremenda. Gloria al Señor. Alma mía, es que de verdad la gente está motivada. Sigan ahí enviando Gloria al Señor, peticiones amados ¿Por porque estamos hablando, aleluya un, no es una fe cualquiera, es una fe Gloria al Señor, donde Dios se va a glorificar, ama, alma mía, Amén. adora a Dios gloria síganos a Dios. enviando tu mensaje queremos orar por ti, alma mía Amén. si tiene algo que, que compartir con nosotros, Gloria al Señor, alma mía nos puede también llamar ahí a este número, Gloria al Señor, que respira vida que respira bendición, al 787 444-9981 queremos escucharte es que yo sé que algo grande viene, amado Gloria al Señor, ¿sabes por qué? Porque Dios, aleluya, está esperando que tú aumentes tu fe, alábalo. Amén, gloria a Dios. ¿Pero qué pasa, amado? Loren, la gente, gloria al Señor, no sabe quién es Cristo. Uh -huh. La gente, aleluya, no saben verdaderamente que es lo que Dios puede hacer en su vida? Amén. Gloria al Señor, esta gente decía, guau, wow, pero este no es el hijo de, de María. Gloria al Señor, no es el campintero. Como que lo veían como que uh -huh. por menos. Uh -huh. Gloria al Señor, sabe que esto no es por título. Si tú supieras quién es ese. Eh, claro. Ay, yo siento mm. gloria aquí. Amén. Si tú supieras quién es ese campintero. Gloria Amén. al Señor, no es un campintero cualquiera. Es un campintero que vino a las almas. Sí, a mí, ahora Dios. Yo siento gloria aquí. Un campintero que viene al mundo. Gloria al Señor, para darte visión gloria al Señor para morir en la cruz gloria al Señor y dice la palabra que murió pero al tercer día resucitó, oh, que campintero nadie puede hacer lo que él le hizo amado, gloria al Señor de morir por alguien, no, él es el único rey de reyes y Amén. señor de señores el que derramó su sangre y por su sangre nosotros fuimos, gloria al Señor comprado, sanado, libertado gloria al Señor y esa sangre de Cristo tiene poder amado y de verdad lo que Dios quiere, aleluya es que tú amantes tu fe Amén, gloria a Dios. Pero la gente quiere ven a, a, a Dios como si fuera un juguete. ¿Sabe lo que pasa, Nelson? Gloria Hallelujah. a Dios. Y aquí, ¿verdad? <ríe> Me perdonan, pero eh, eh, es lo mismo que le pasó a Jesús. Mira, cuando hay alguien enfermo en nuestra familia, vamos a hablar de nuestra familia, ¿verdad? Porque entonces vamos a llamar a alguien para que ore por sanidad la gente dice, bueno, pues dale, vamos, vamos a llamar a alguien. Entonces, cuando ven a este hermanito, ven a Loren entrando, ven acá a Naima, ven al hermanito, tal, al hermanito Nelson, dice, pero él va por mí. Él va por mí. Eh, este Ay, bendito, yo yo creía que tú ibas a traer a, a, allá al evangelista, tal y tal y tal y tal, que yo creía que tú ibas a traer allá a, a, a, al otro. Y entonces, ¿qué pasa? No reciben nada. O sea, porque están esperando, están están esperando su milagro dependiendo del que venga oral Por eso es que Jesús decía, bendito, nadie es profeta, ¿verdad? En su propia tierra. O sea, el que él vieron los milagros, vieron las sanidades de Jesús, vieron todo lo que Dios hacía día a día por el caminar, por por todo. Entonces, cuando viene a los de ellos, les decía, ¿pero qué? Pero este es el que me viene a orar, si este se crió conmigo allí en el barrio. Si este, este tiraba piedra conmigo, este, este, a lo mejor, este, fumaba, o a lo mejor bebía, o a lo mejor yo no sé, entonces la gente se cree, se se queda ahí, la gente no, no puede ver más allá de que Dios usa al que le dé la gana, mi hermano. Escúchalo bien. Y Dios transforma a la gente, gloria a Dios, entonces siempre estamos, como dice Jonathan Ponce, los prejuicios. Eje. No recibimos milagro por los prejuicios. Sí, señor. No recibimos milagro porque dependiendo de quién me ora, dependiendo de quién está predicando, dependiendo de quién es el que está adelante en el mensaje es que yo voy a recibir el milagro. Sí, señor. Sabe, hay una campaña de este hermanito, yo no voy para allá, porque ¿a qué voy a ir? Hey, gloria, ¿a qué señor. voy a ir si ese si ese nene eh, está empezando los otros días? Eso si es ese así. nene los otros días fue que, que, que, que vino hasta casarse, vamos a hablar así, entonces como que como que te menosprecian, Nelson, como que menosprecian a uno. Y ellos quieren la unidad, gloria de suyo. Eso si es yo. amén. Menosprecian a uno, entonces eh, tiene que, entonces, cuando viene el evangelista tal, no reciben el milagro. Alábalo. No reciben el milagro. dios dijo Dios dice, pero espérate, no, no, no. O sea, ¿quién tú quieres que baje para acá para tu casa, Benijim? Sí, que el que te mandé fue el de la esquina. Aleluya. El que te mandé fue el hermanito de la esquina que sí, se señor. somete, a lo mejor mejor que Benijim. Gloria sí. a Dios. Amén. Aleluya. Amén, eso sucede mucho, ¿verdad? este eh, cuando cuando llega fulano de tal el que el que como dice Piña, ahí llegó el reverendo. Ahí <risa> sí. llegó el apóstol. Mira, cuando nosotros ponemos nuestra mirada eh, sobre el hombre, sí, suceden cosas en nuestras vidas, pero casi todas son cosas emocionales. Amén. Son cosas, emociones humanas. Soy pero amén. cuando le permitimos el poder de Dios moverse, cuando confiamos Soy en así. que Dios lo va a hacer, uh -huh. no importando no importando si es este el hermanito, el chofer de la guagua, amén. el hijo tuyo, mira, no importa porque es que Dios utiliza a cualquier persona para derramar de su gloria sobre la vida de quien le, le plazca pero cuando comenzamos a poner nuestra vista en la colbata de fulano amén. porque sultano brinca porque cuando fulano grita se manifiestan los demonios y ese hombre está lleno de Dios mira Dios te Dios te deja así como te deja plantado eso amén o sea ahora ve a mí y ese hombre ahí faja orando y tú te sigue sintiendo vacío eso es así glorioso sigue sintiendo tu corazón hueco amén suave pero cuando tú decides recibir la oración de la persona que esté dispuesto a orarte a orar ti, eso es amén. créelo amén. de que esa persona todavía no ha comenzado a orarte y ya tú estás sintiendo la presencia amén. de Dios Alábalo. ya tú estás comenzando a sentir Santo. tu corazón amén. que está recibiendo es, algo diferente es. por eso sucede cuando comenzamos a creerle a Dios amén cuando comenzamos a ver las cosas que no son como si fueran eso, eso es, amén. Es, amén. amén gloria al Señor yo tengo un pequeño testimonio de eso Ey. este y, y yo estaba yo, yo quería yo necesitaba un abrazo del Señor. ¿Sabes que hay momentos en nuestras vidas que uno necesita un abrazo de Dios? Porque el hecho de que uno esté aquí allá, eh, eh, uno necesita el abrazo del Señor. Sí, señor. Y yo necesitaba el abrazo del Señor. Y yo decía, señor, yo quisiera, ¿verdad?, ese abrazo. Nada, pasa, ¿verdad?, el culto. Viene eh, eh, esta hermana, ¿verdad?, este tiene, ¿verdad?, su, su, su puesto, sus estudios y todo lo demás. Y yo, aquí es que Soy. Aquí es que es nada, me abrazó, qué bueno, amén, pero Nelson, no sentí nada, no sentí nada, y yo decía, ay señor, pero qué, qué, ¿sabes qué pasa? Y yo esperando, porque como no sentí nada, me voy, termina de abrazarme, me me pongo en una esquinita, y viene esta ancianita, Nelson, aleluya. ¡ay santo! La, sí, en que yo no veo, que no tienen, mira, es que nos pasa, mi hermano, esto es real, aleluya. esto es real, viene esta hermanita, esta ancianita, desde la otra esquina, Desde la otra esquina, y yo estoy mirando y yo decía, ¿para dónde vendrá, verdad? Sí. Directamente Hallelujah. para donde mí, directamente para donde mí. mira Nelson. Ese abrazo que me dio es el hermana, wow, todavía, todavía, yo lo estoy sintiendo. Eh, eh, todavía yo lo estoy sintiendo. Y yo decía, wow, mira cómo uno es. Uno espera a lo mejor una cosa de, del otro mundo o qué sé yo, y mira. En la hermanita, en la ancianita, en la que está allí tranquilita sí. en una esquina. ¡Wow! Yo le decía Canaima, le decía a Canaima, jamás me habían dado un abrazo como me dieron. Es que ese, ese Dios mismo enseñándote. Eso es a mí. Enseñándote de que, mira... Eh, que no so es por así. tu fuerza no es por lo que tú creas sí. es por lo que yo soy y por lo que yo quiero y yo, y, y yo me imagino esa esa eh, personas que estén ahí wow esa anciana que no, sí. bendito pero es que como ella no. es anciana gloria al señor pues mira te voy a decir algo usted uh -huh. está equivocado so Dios usa cualquiera hasta un so niño así. puede usar so ¿sabe así. por qué? gloria al señor porque Dios usa cualquiera gloria al señor y no, no hablamos de cualquiera por, por no, porque de desprestigio de, no, exacto no, de sino gloria al señor Dios usa al que le dé la gana so gloria al señor so ¿sabe por qué? porque Dios gloria al señor eres Dios poderoso y Él sabe cómo Él lo hace gloria al Señor porque Él es el Dios poderoso pero Aumenta tu fuego gloria Amén. al señor. Sí, señor. Tenemos también el evangelista Silef. Gloria al Señor, aleluya, te bendiga mi hermano. Gloria al Señor, le envía saludos. Te bendiga Silef, gloria Señor, otro otro evangelista que amamos un montón. Gloria Señor. Gloria para adelante y para el cielo, gloria Señor. Sabemos que Dios va a seguir abriendo puertas. Gracias por estar en sintonía, Silef. Gloria Señor, Dios te bendiga. Gloria Dios. Mucho, gloria Señor. Así que, amado, la gente está activada. Que siga enviando, gloria Señor, tu petición. Queremos orar por ti. Estamos hablando, gloria Señor, de que el Señor, gloria al Señor... Llegó a este lugar y la gente comenzaron, gloria al Señor, como que a burlarse. Uh -huh. Comenzaron a decir, guau, wow, pero ¿quién es este? Pero ¿sabes que Lo más que me impacta de todo esto, que, que a veces yo digo, guau, wow, Señor, tú eres el Rey de Gloria, uh -huh. tú eres el Poderoso y no hiciste sanidad en esos momentos. Sí, porque qué triste tú teniendo a un familiar, gloria al Señor. Escucha bien, qué triste tú tener un familiar y comience a orar, Y tu mente está en otro lado. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Tú comienzas, Señor, sánalo. Pero en tu mente dudando, gloria al Señor. Y es por eso, que eso que tú pasa. dices, pero Señor, porque no estoy viendo nada, gloria al Señor. No hay sanidad en mi interior. No hay sanidad en mi familia. No hay sanidad en mi matrimonio. No hay sanidad, gloria al Señor, en, en, en, en mi casa. ¿Por qué? Porque tu fe está baja. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que levantarte para que vea, gloria al Señor, cómo Dios se va a glorificar. Amén. Gloria Alma a Dios. Alma adora a Dios. Señor. Y mira lo que dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Amén. No, no, no recuerdo, creo, o sea, cuando eh, la, la hija de la, la de, de Jairo o la suegra de, de Pedro, eh, eh, que Jesús mandó a sacar a todo el mundo ah, del cuarto. Hija. Amén. La hija de Jairo. La hija de, la hija de Jairo. Porque es que es necesario, Nelson. Mira, Aleluya. es necesario, es necesario. Mira, yo tenía una pastora que, que, que me decía, vamos a esta casa oral y yo no quiero gente aquí de, de, de velones o de o viendo a ver lo Aleluya. que va a pasar. Porque es que la incredulidad es tanto y hace tanto daño en el pueblo del Señor que mucha gente, muchas veces no obtenemos. Mira, Gloria. si si Jesús hubiese dejado a toda esa gente allí, no es que Jesús no tenga poder. No, no, no, claro que sabemos Dios. que tiene poder y, y, y, y, y para pa ser más, pero que la misma gente, la misma gente le dijo, no, pero es necesario que la gente se vaya, Gloria, sáquenme a señor. todo el mundo, sáquenme a todo el mundo para yo poder hacer el milagro. Y muchas veces, Nelson, en nuestra vida como creyente claro. en nuestra vida eh, eh, secular, tenemos que sacar personas, mira, aunque nos duela. Aunque, no, pero que, me estás, que me estás diciendo hermana que yo tengo que sacar, no, no, mira, no te estoy diciendo que le saques el cuerpo o que la hieras o que o que no, no te estoy ¿Qué? diciendo eso pero muchas veces para nosotros obtener nuestra bendición para nosotros obtener lo que Dios tiene para nosotros, hay que sacar gente de nuestra vida, eso es amén hay que sacar gente de nuestra vida que nos están haciendo daño por su incredulidad o por, por, por, por, por, por, por tantas razones, hay que sacar gente de nuestra vida mira gloria al Señor Amén. Eso es amén, eso de la hija de Jairo, eh, un ejemplo vivo amén. de que cuando Dios eh, quiere demostrar su poder, a quien Él quiere ahí Hay veces que nosotros como creyentes, ¿verdad? Nosotros como creyentes, necesitamos estar a solas con Dios. Eso es amén. Uh -huh. Y que Dios sea quien se revela en nuestras vidas a solas. Eso es así. ¿Por qué? Y que se manifieste un milagro, pero entre Dios y nosotros, a solas. ¿Por qué? Porque... Porque de esa misma manera nosotros aprendemos uh -huh. que cuando salimos y le testificamos a la gente, nosotros aprendemos a, a, a reconocer a la gente testaruda. Sí, sí, claro. La gente que no creen. Entonces ahí tú dices, no, wow, pero ¿cómo esta gente no ¡Jaliluia! puede creer si yo lo viví? Eso es así. Amén. O sea... No, no es que Dios no no quería, para que no vean el truco, no, no es que no, si no. Dios, Dios le daba la gana sí, de hacerlo, exacto, con los que tuvieran lo hacía, amén. pero no era el propósito de Dios, para mismos, o sea, era que ellos reconocieran de que Jesús era todo Dios, todopoderoso, y que su fe aumentara, es que su mirada no se apartara de, de, de lo que debía ser ¿verdad? Este su centro, que era en creer en el evangelio que, que Jesús estaba, estaba mostrando en aquellos tiempos, y de creer en el poder de Dios. Amén. Exacto, gloria al Señor. Y mira, y hacemos un paréntesis, y volvemos al 38 del, del capítulo 5 de la, de la hija de Jairo. Uh -huh. Escucha bien, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto. Ajá. Uh -huh el alboroto y los que lloraban y la aventaban mucho o sea que al principio cuando él llegó pero porque hay tanto alboroto aquí gloria al ah, señor sí. que es lo que está pasando aquí o sea que Dios sabía gloria al señor de cada uno de ellos de la fe, del alboroto porque algunos allí gloria al señor no fueron por la niña no, gloria, yo siento presencia aquí amado gloria al señor hay gente gloria al señor que se le muere un familiar nada. y van allá para beber nada más chocolate Ay, gloria, nada. o quesito gloria al señor o, o vas allí el, el bochinche gloria al señor para fuera el bochin hinche para fuera todo lo que quieran impedirle alma mía, sí, la amén. enfermedad de uno, ¿por qué? porque es momento de sacar la gente, sí, gloria al Señor, Señor que no amén. sea de bendición para nuestras vidas, ¿sabes por qué? porque Dios el que, el que tenga que sacar lo va a sacar, amén. aleluya, alma Eso mía adora a Dios, si Dios tiene que pisar en una casa y tiene que sacar lo que alma mía, lo que impide ver la bendición a tu vida, lo va a tener que sacar amén. alma Eso, mía, adora amén, a, Dios. a Dios, es que esto es palabra fuerte, sí, pero es que, es que hay que darle, amado, ¿sabes por qué? porque ya se acabó de tanta gente Eso, que quieran verte, gloria Señor, en el suelo o quieran ver, aleluya, a tu familia en el suelo, uh -huh. mentira del diablo vamos a sacar esas, aleluya, esas cosas que quieran impedir, gloria al Señor, de ver la bendición amén. a tu vida amén, gloria a Dios, alboroto y, y, amén y no estamos hablando de no dejar de amar no, porque tenemos jamás. que amar a la gente pero hay estamos, que amar, claro que sí, pero yo siempre, yo siempre te digo esto Yo amo a todo el mundo, pero no tengo que estar en Utah con todo el mundo. Eso es así. <ríe> o sea, yo amo a todo el mundo, pero no tengo que estar para arriba y para abajo con todo el mundo. Eso es así. Porque la, la, hay que, hay que, mira, Nelson, y más en estos tiempos que estamos viviendo. No es tiempo de, de no estamos en tiempo de mirar eh, el espectáculo. Eh. No estamos en tiempo de mirar, este, eh, eh, vamos a ir a, a esta tal campaña a ver lo que Dios hace allí. No, ¿qué es eso? No. O sea, si yo voy a una campaña, si yo voy a, un, a una iglesia, si yo voy a, a, a donde se esté predicando la palabra, es a llenarme de Dios. Es a recibir palabra de Dios. Es a, a llenarme cada día más de Dios para yo seguir siendo de bendición a otro. Pero cuando tomamos la actitud de que déjame deja, déjame ir aquí a ver lo que pasa, déjame ir allá a ver lo que pasa allá, y te estás metiendo en cuanto alboroto hay Escuchalo. para ver lo que pasa, Vas a, vas a seguir así. Entonces, así. mira, no vas a tener ni tu milagro. Tu vida se va a lo loco. A lo mejor tu matrimonio se está afectando por tú estás brincando de aquí, de allá, de allá. Porque realmente no estás haciendo lo que Dios te ha enviado a hacer. Escúchalo bien. Que es llenarte de la palabra del Señor. La única manera, mi hermano de tu recibir tu milagro de tu recibir la respuesta del Señor es tu llenándote de la palabra del Señor lo que Dios haga cuando Dios lo haga Él lo sabrá pero tú creyéndole a Dios aunque no puedas ver nada amén Gloria al Señor así que amado Gloria al Señor por eso Dios no hizo el milagro que Él quería hacer Gloria uh -huh. al Señor porque tenía esa gente estaba en, Gloria al Señor de burla de que Gloria al Señor no es eh, eh, Este hombre, aleluya, viene aquí, y, y pero ¿quién es este? Gloria el Señor. ¿Sabes que Dios no trabaja con gente que tenga poca fe. Gloria al Señor. Es mí. Alma mía, adora a Dios. Aleluya. Aunque la palabra dice, aunque tenga un poco... Sí, pero el, un granito que, de mostaza en eso que hay gente que no tiene fe acá pero ese poquito de mostaza la pone más poca todavía gloria al señor pasa, pero solamente dios te está pidiendo un poco escucha bien no me malita que yo te quiero llevar algo gloria al señor que tienes que tener aún solamente un poquito de un granito un gran usa lo que es un granito color señor uh -huh. es algo pequeño gloria al señor mamá por Dios te está pidiendo algo pequeño, para entonces glorificarte, gloria el Señor, glorificarse y hacerse grande, Amén. porque Dios se quiere glorificar en medio de tu fe, sí, pero señor. tienes que tener la fe en alta, tienes Amén. que tener una fe violenta, gloria el Señor, Amén. escríbenos ahí, queremos orar por ti, nos falta poco ya, gloria al Señor, sí, tenemos eh, cinco minutos de terminar, gloria al Señor, este programa, pero envíanos tu mensaje, queremos aprovechar de orar por ti, gloria el Señor, ya eh, gloria al Señor, este mensaje, yo sé que ha hablado a tu vida Amén. Gloria al Señor, aleluya yo no ni añado ni quito, Gloria al Señor Amén. yo doy lo que Dios me da, Gloria al Señor y yo y yo sé que Dios te ha hablado ¿sabes por qué? porque alma mía adora a Dios, Dios lo que quiere es que tú tengas la fe en alta, una fe, Gloria al Señor más allá, alma mía adora a Dios yo, yo puedo ser humilde, Gloria al Señor y yo puedo decir Señor, yo me conformo, Gloria al Señor por lo que yo tengo, pero si tú me quieres dar algo más, pues yo tengo fe Gloria al Señor que voy a llegar claro. en algo más saben no te quedes ahí estancado en el mismo lugar Gloria al Señor piensa más allá Gloria al Señor vete más. más allá Gloria al Señor no yo tengo fe que Dios me va a dar algo más Amén. algo más tienes que llegar es que yo siento gloria La aquí gloria es que lo que pasa es que tú tienes que tener una fe violenta no, no, no es una fe de, de, de arrancar cabeza no es una fe violenta en el sentido de que riel Gloria al Señor de decir no yo voy más allá de mi fe Gloria al Señor Amén. yo voy a caminar por todo al, yo siento gloria aquí, amado gloria Señor, sí, sí. alma mía adora a Dios. a Dios, habla papá, porque yo sé que tú estás hablando en tu pueblo, gloria Señor, Señor. sabe que aumenta tu fe, gloria Señor, pero si la fe Dios no se puede glorificar Amén. así que amado, envíanos tu tu petición, queremos orar por ti Gloria al Señor, antes de esto, Gloria al Señor, quiero promocionar, Gloria al Señor, un evento un gran evento, Gloria al Señor, del evangelista Cristian Hernández, Gloria al Señor, que es el cuarto aniversario, Gloria al Señor, escucha, ve bien, un lápiz, un papel, Gloria al Señor, eso va a ser este sábado, amado, aleluya, en su cuarto aniversario, Gloria al Señor, eso va a ser, Gloria al Señor, en, en, en el Coliseo, conmigo, Eh, Come Salomón, gloria al Señor En Cataño, gloria al Señor Allí, aleluya, va a estar el evangelista Mi hermano Cristian Hernández Gloria al Señor, en su cuarto aniversario Allí estará Jané ponte Allí estará, gloria al Señor, Jenery Rivera Miriam Yeli García, gloria al Señor Y Marcado Polunción De ese cita, amado, esto va a ser este sábado A las 7 de la noche Gloria al Señor, porque de verdad, traigo un amigo, gloria del Señor, eh, corra la voz, gloria del Señor, porque este sábado yo sé que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida y en, en, en aquel gran evento del evangelista Cristian Hernández. Así que, amado, gloria del Señor, de verdad, de la, le damos gracias por su sintonía todos los lunes de 9 a 10, gloria del Señor, ahí son, eh, eh, estar ahí siempre firmes. De verdad, repito nuevamente, gloria al señor a Jonathan Ponce, que siempre está ahí, gloria al señor, apoyándonos. Desde las 7, como dijo Canaima, de ese hombre no falla, ma. Gloria, se está ahí firme, gloria al señor. Se está señora. ganando las 5 la, la estrellitas. Sí, se está ganando. No, no, me lo, me lo voy a traer para acá. Yo quiero, yo quiero ir para allá contigo, gloria. Me lo voy a traer para acá, gloria al señor. Claro. Así que prepárate, Jonathan, que viene para acá conmigo. Gloria al señor. Así que, amado, gloria al señor sigan en sintonía sigan gloria al señor todos los lunes de 7 de la mañana digo de 7 de la noche wow, hasta las 7 yo estoy sí. profetizando Ay, aquí santo, yo no sé que tú vas a hacer de 7 de la mañana hasta hasta 7 de... <risa> aleluya va a tener esos ojos ahí ya tú sabes <risa> gloria al señor así que amado de 7 de la noche hasta las 10 de la noche gloria al señor en diferentes programas pero sabemos gloria al señor que estamos en un solo cuerpo gloria al señor aleluya un solo espíritu gloria al señor alma mía adora a Dios así que amados Gracias por su sintonía, gracias a toda esa gente, gloria al Señor de guerra, que son, eh, que, que están ahí, que, que dicen presente, gloria al Señor. Vamos a seguir orando por usted, por esas peticiones, porque sabemos que si tú pones tu fe en alta, Dios se va a glorificar. Amén. Saludamos nuevamente, gloria al Señor, a Dennis, a Mercy, gloria al Señor allá en su emisora, gloria al Señor, de bendición también allá en un solo cuerpo, sigan hacia adelante esa familia de un solo cuerpo, Dios les bendiga todo gloria al Señor, y de verdad Dios bendiga a Canaima, a Lorenz, si, si, si me dejan, gloria al Señor, terminamos hasta las 1 de la mañana, eh. gracias a Lávalo. Así que amado, Dios les bendiga, Dios les guarde, gloria al Señor, el próximo lunes vamos a venir con otro tema tremendo ve gloria al Señor, amén Vamos a orar antes Señor. de, de terminar eh, el programa Vamos a estar orando por las peticiones que hay aquí amén. Padre Santo, Padre bueno en esta hora Dios mío, oro por Obed Gracias. Compañero de trabajo, tú sabes Padre que él pidió la oración por su hijo Dios Su bebé Dios amado Padre, tu palabra dice Venir los niños a mí no se le impide Porque de tal manera es el reino de los cielos Padre reprendemos Dios mío todo ataque del enemigo contra él con su familia en esta hora declaro a su niño a su bebé Dios mío sano en esta hora Dios mío creemos que tu poder Dios mío se va a glorificar Dios mío yo siento presencia aquí Dios amado yo sé que te vas a glorificar Dios amado yo sé que vas a hacer cosas grandes en su hijo yo sé que vas a hacer cosas grandes por alma mía en esta familia Dios bendice a Obed de manera especial a su familia gracias Dios mío mira a Javier Reyes Dios mío pide oración Señor por una petición especial tú la conoces Dios tú eres el que va a contestar tú eres el que Dios amado Amado, te vas a glorificar. Dios mío, mira, yo, Dios, gloria Señor, la familia, bendice esa familia de manera especial, Dios mío. A toda esa gente que están conectada ahí, Dios mío, bendísela, Dios mío, ayuda Contesta cada petición, tú las conoces, Dios mío. Yo sé que tú vas a romper cadenas, yo sé que tú vas a hacer cosas grandes, Dios mío, Padre. Yo sé que tú vas a levantar el enfermo y lo vas a sanar por tu sangre, Dios mío. Vas a hacer cosas grandes, Dios mío. Reprendemos al diablo, toda agenda del diablo, le echamos fuera en el nombre de Jesús porque Dios amado la familia matrimonial se levanta la familia pastoral se levanta los guerreros que están ahí se levantan en esta hora Dios porque lo creemos en el nombre poderoso de Jesús gracias te damos y llévate toda la honra y toda la gloria porque es tuya Señor amén amén amén así que amado Dios dile bendiga y el próximo lunes los espero de 9 a 10. Venimos con un tema tremendo. colores al Señor, así que no te lo puedes perder. Este fue tu amigo Leval y Nelson Ortiz y los veremos el próximo lunes. colores Señor, Dios les bendiga. Hasta aquí el programa... Dios es tu fortaleza por el evangelista Nelson Ortiz para invitaciones 787-414-3440 recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana Dios les bendiga